el gran arquitecto piano para escuchar un concierto de música clásica dedicado a la obra de Mozart en el 250 aniversario del nacimiento del gran músico actuarán en esa ocasión la orquesta de Santa Cecilia y varios intérpretes solistas vocales dirigirá el concierto el maestro Vladimir Jurovsky y damos estos detalles porque el concierto será transmitido vía Mundovisión el 21 de abril En programa diversas composiciones de Mozart y fragmentos de óperas como Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, El rapto del serrallo. Asistirán también a ese concierto del 21 el presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, el alcalde de la ciudad, señor Veltroni, y otras personalidades. Será el 21 de abril, fiesta anual de la Fundación de Roma. Ahora el recorrido del Santo Padre va por tierras de Oceania o por islas, digamos mejor, de Oceanía. Ahora en cambio estamos en, con el idioma esperanto. Y por último el latín. Non est ik sed resurrexit. No está aquí. Ha resucitado. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición Pascual